Sí,、eh, la verdad que este interés en, en el intendente, en fijarse en nuestro barrio,、eh, llega y cae muy bien en la gente.、Eh, creo que de todos los intendentes que han estado en Olavarría, es la primera vez que、eh, un intendente como José Ciberri se preocupa por este sector que ha sido muchas veces olvidado. Cuanto, en cuanto hace al bienestar de la gente, yo creo que、eh, tanto en el parque como en cosas que se han hecho、eh, para el barrio, para el bienestar del barrio, en cuanto a seguridad, en cuanto a la sociedad de fomento, en cuanto a ayuda comunitaria,、eh, estando en mi gestión, ¿no? Y si pudiera usted enumerarlas puntualmente, por ejemplo, en materia de seguridad, que es un aspecto sensible para toda la comunidad, en su barrio particularmente, ¿qué es lo que se ha hecho?、Eh, me dio la posibilidad,、eh, después de, de, de pelear y hacer marchas、eh, por el tema de seguridad,、eh, el intendente, cuando tuvimos una reunión con, con la fuerza policial,、eh, en su momento dijo. Que cualquier sociedad de fomento, cualquier vecino podía ir a la, a la dependencia policial a llevarle sus inquietudes y trabajar conjuntamente con el municipio y con la policía. Entonces, eso me abrió la puerta a que yo, cada vez que tenía un problema de seguridad, este, podía ir tranquilamente como presidente de la sociedad de fomento y charlarlo con, con las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido, hoy por hoy, ¿cómo están en este tema? Y no te voy a decir que todo es bonito, pero、eh, casualmente en enero empezaron a haber、eh, varias clases de robos en casa de familia y todas esas cosas. Y yo fui a, a la dependencia policial y me atendieron cordialmente y, y estamos trabajando en conjunto. Le llevé la inquietud de que habían dejado de pasar los patrulleros y ahora. Este, los patrulleros están andando otra vez de, de vuelta como lo hacían antes. Bien, y en materia de servicios, por ejemplo, ¿también ha tenido este barrio una atención especial? No, no, no, lo normal: iluminaciones, este, bueno, las sociedades de fomento,、eh, ayuda que he pedido,、eh, me la han dado, así que no tengo absolutamente nada que decir. Bien, y particularmente con este、eh, proyecto de remodelación del Parque Alberdi.、Eh, bueno, hay un sector que es、eh, absolutamente utilizado, que es la canchita de fútbol. Eso, por lo que hemos conocido del proyecto, va a permanecer, ¿no?、Eh, todavía a mí no me lo han confirmado nada.、Eh, en eso quiero poner el acento en que he escuchado de que decía que es una cancha de fútbol para veteranos. Pero、eh, yo apelaría a, a la hombría de bien, y como la hombría de bien estoy hablando del intendente, y como buena persona que es, y que por ahí puede revertir esa situación del tema de que nos quieran sacar la cancha. La cancha no es、eh, solamente para veteranos, como se dejó entrever en algunos funcionarios. Es decir, yo toco de oído y lo he escuchado y muchos me lo han dicho, entonces cuando te lo dicen mucho es porque es cierto. La cancha tiene más de 50 años de historia. Esa cancha, cuando nosotros éramos chicos, porque yo soy veterano, tengo 51 años, este, jugábamos en esa cancha. Esa cancha tenía un desnivel con respecto a la calle de entre 50 centímetros y un metro. Y nosotros estábamos ahí. Nosotros, cada vez que los padres nos buscaban, nos iban a buscar a la cancha. La cancha habla por sí sola. Y de, desde ese momento、eh, te puedo nombrar familias como Marfil, Caponi,、eh, Zagardoy, que es quien que le habla, Pinto, Suárez, Martínez,、eh, Piguel,、eh, Espínola,、eh, s a l l a g o Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí jugaron una porretada, pero centenares, hasta el día de hoy. Y no es solamente una cancha de veteranos. Hasta hace poco, hasta el año pasado, estaba、eh, el club provincial que la utilizaba mañana, tarde y noche para para el fútbol y que cubría a todos los chicos del barrio. Entonces el provincial dejó. Y quedó en la nada, y entonces sí quedó la cancha para solamente para veteranos. Se le dio siempre mucha utilidad. En la época de Severri se la pedimos porque cuando empezaron a hacer los primeros asfaltos rellenaron ese desnivel que tenía. Y, y dicho por los veteranos, es una de las mejores canchas de Olavarría para veteranos. ¿Y ustedes, todo... como dirigentes de la Sociedad de Fomento, van a interiorizarse del proyecto? Y si no me llaman, este, yo sí iba, ya que Mahoma no viene en la montaña, la montaña va a Mahoma, yo sí iba a hablar con el intendente. Por eso te decía que quiero apelar a la buena voluntad y a la hombría de bien que tiene el intendente para que la cancha、eh, quede en el mismo lugar. Porque estamos hablando de urbanización, no sé, en algún medio salió que vamos a urbanizar. La cancha s o l a urbanizó por sí sola, desde hace 50 años que yo tengo. Este, uso de razón、eh, a l b e r g ó a muchos chicos hasta el día de hoy,、eh, en la cual、eh, todos sabían dónde estaban sus hijos. Claro, y además ese sector, el primero donde se va a trabajar, que es entre Bolívar y San Martín, digamos,、eh, ese sector se va a dedicar a la actividad deportiva. Así、Exacto. que el proyecto un poco sería que haya una canchita de fútbol, no sé si esta que está o,、claro, o qué se r á Porque le va a salir mucho, m á s b a r a t o a la municipalidad, este, remodelar. Poder alambrarla bien como corresponde, porque esto se hizo con esfuerzo y sacrificio. Ya verás que vos me llamaste y yo estaba cortando el pasto de la cancha.、Eh, entonces, digo,、eh, ¿para qué quitar algo y gastar dinero en hacer otra cuando ya está una hecha?、Eh, yo creo que urbanización, cuando hace, se hace urbanización, este, los arquitectos que hacen, ven la historia, estudian, proyectan. Y calculan, y en base a eso、eh, hacen las buenas obras. Estamos hablando,、claro. me, me remito a, a tiempos lejanos de las pirámides, de todas esas cosas. No pasa eso acá en este caso, pero bueno, yo creo que se tendrían que haber interiorizado qué efecto tiene esa cancha. Y, y yo, como nací acá en este barrio, siento, con dolor, cuando, siento dolor cuando dicen. Es una cancha de veteranos, no, no. Es una cancha donde pasó mucha gente. Y, y en esa cancha、eh, no se pensó en la droga, no se pensó en el alcohol,、eh, no se pensó en la vagancia, simplemente jugábamos la pelota con una pelota de goma, de trapo o de cuero cuando teníamos. Así que no es solamente una cancha de v e t e r a n o Yendo a otros aspectos de esta obra que se proyecta para el parque y de cómo lo reciben los vecinos, cuando han conocido el proyecto y esta idea de que algunas cuadras se van a cerrar al tránsito vehicular, es decir, va a quedar abierto Bolívar y San Martín, que son las asfaltadas, pero la in las intermedias, que creo que puede ser General Paz, que es de tierra. Sí, porque esa calle ya estaba cerrada hace,、eh, hace mucho tiempo、uh -huh. y se abrió hace poco tiempo. Este, pero ya estaban cerradas, así que no, no habría problema. Y la gente、eh, al respecto de la obra está encantadísima porque va a tener vida, va a tener movimiento este, y va a tener un progreso en el barrio que nunca lo tuvo.、Claro. Le da vida al barrio y me parece bien. Y lo aceptamos este, con, con todo afecto de que vengan esas obras. Como las obras de la v i v i e n d a que están haciendo atrás del a l b e、eh, r d i que le dan otro, otro movimiento, le dan otro fervor a la ciudad en, en este sector y, y es progreso, y el progreso no se puede detener. Bueno, y más allá, pero más allá del progreso, ese sector de la barría tiene una particularidad histórica que es el, el adoquín en la calle, ¿no? Sí, es el adoquín en la calle. Te voy a comentar algo. Eh, esos terrenos del provincial eran de mi bisabuelo.、Eh, la casa vieja la tenía en, sobre el terreno este, donde está emplazada la cancha. Adelante, Coronel Suárez Junín,、uh -huh. ahí tenían mis bisabuelo los terrenos que fueron vendidos o enajenados por la provincia este, para que pasaran las vías del ferrocarril. Claro, ajá. Así que para mí esa cancha. Eh, tiene un afecto muy especial. Bien. Es decir, no solamente para mí, sino para la gente del barrio. Porque vos i m a g i n a t e que la gente está contenta cuando hay 400, 500 personas mirando fútbol de veterano. s Por eso decía que algunos dicen, es una cancha de fútbol de veterano. s No, esa cancha de fútbol de veterano s encierra muchas cosas. Encierra vida, encierra cariño por haber uno nacido en este barrio y haber participado en esa cancha. De chico, ¿me entendés? Entonces la cancha se urbanizó sola, la cancha quedó ahí y sería una lástima que esa cancha este, se borre del mapa. Me gustaría y apelo a la buena voluntad y hombría de bien que tiene el intendente de que esa cancha sea mejorada y va a gastar menos dinero que haciendo otra o dos o tres canchitas más.